¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Listos para comenzar la tarde? Estás en Play Kiss con Ricky García.

Clarísima que lanzaban, comenzando en los 80, los hermanos Jackson, en una canción compuesta por Jackie Michael que se llama Can You Feel It? Fue el primer single de su álbum Triumph. Te estoy hablando, por supuesto, de 1980. Porque es que los 80 a nosotros nos encantan. Las 5 y 5 minutos, 4 y 5 en Canarias Sí, amigos, comienza la tarde en i s XFM. Hasta que sean las 8, tu show vespertino favorito. ¡Wow!

Y Leo Garriga, y Víctor Álvarez, y Jorge Quiroga, que nos va a poner al día en el boletín. Y a todo esto le s o m a m o s un montón de buena música que te he seleccionado para hoy, pero ya verás que hoy va a ser muy especial. ¿eh? Tenemos unas cuantas canciones fantásticas. ¿eh?

Y por supuesto, contamos con todos vosotros. Atención, porque hoy no vamos a recurrir a vuestra memoria para que nos contéis alguna anécdota, ¿no? Hoy vamos a recurrir a otra parte del cerebro, al de la imaginación y la creatividad, ¿vale? Venga, porque hoy queremos que nos digas: si fueras un producto, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?

Ejemplo, lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Soy más bueno que el pan. Pequeño por el matón. Maja y hacendosa, soy muy buena moza. <ríe> Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Sí, amigos, comienza el show. Comienza Play Kids. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kids.

Los mejores, los más marchosos, los más divertidos, frescos, positivos, puestos, predispuestos y peripuestos. <ríe> que no, que en Playkiss no tenemos abuela. Pero cuando la teníamos, seguro que nos decía aquello de: El mundo es para los osados, no para los tímidos callados. O El que tiene vergüenza tiene mal año. O Deja la vergüenza atrás y medrarás. <ríe> Cierto, no hay quien mejor nos venda que nosotros mismos. Y lo sabes. Así que hoy queremos que nos digáis: Si fueras un producto.

¿Cuál sería tu eslogan? Te daré todo, pero si vienes sin un pan bajo el brazo, de ti, paso mazo. u s t e podría ser uno, o ¿eh? Perfectamente.

¿Piensas en verde? ¿Piensas en mí? Probablemente la mejor mujer del mundo. No sé, invéntatelo. Sé gracioso, sé graciosa, creativo, creativa. Y nos dejas tu mensaje en el 606-712-658. Es nuestro número de WhatsApp o bien en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Te haces seguidor y nos dejas tu mensaje.

Por escrito. ¿Qué tenemos hoy para vosotros? Para daros las gracias por estar ahí. Fíjate, hoy tenemos. con los amigos de e n e r g y s y s t e m un altavoz. Yo no sé si lo habrás visto. Pero si te metes en nuestras redes, seguro que encuentras una foto. Un altavoz precioso, portátil, con Bluetooth, con radio FM. En fin, empaquetadito y listo para mandártelo. Tenemos una tarde llena de sorpresas y de música. aquí en Kiss FM. Hello. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García.

Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. n o s vamos hasta 1984. Frankie Goes to Hollywood entran en el número uno de las listas británicas con su primer álbum, Welcome to the Pleasure Dome, en el que incluyen Relax y este, su otro e x i t a z o

Pedidos de más de un millón de discos. Sin embargo, después de esa semana bajó sorpresivamente al número 2 y no volvió a ser número 1. Eso sí, estuvo 14 semanas en el top 10.

1984 rufus junto a chaka can sorprenden a guam y les quitan el número uno con el tema i feel for you escrita por prince el tema contiene un rap de gran d master mel mel y además cuenta con un solo de armónica de stevie wonder tres semanas consecutivas en el número uno de las listas británicas y número tres en usa te acuerdas de esto chaka Khan,

Let me rock you, l e t m e feel for you Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do Do you feel for me, or the way I feel for you Chaka Khan, l e t m e tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too And let me take it in my arm, never fill you with a charm chaka Cause you know that I m the one t o keep you warm, chaka I'm a k e i t m o r e than just a physical dream I wanna rock you, chaka baby c u s e you make me wanna scream Let me rock you, rock it

はい。Yeah.

イエーイ

I'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and t o

o c h en t a en Kiss FM, la variedad y energía que impulsan tu estado de ánimo. Estado de ánimo. Esto a d d es ánimo. e t o es Kiss. Esto es Kiss. Buenas tardes, Kiss. ¿Sabes quién es? Luego te cuento, pero es Dona s a m a

Verdad. Bueno, una canción de Donna Summer y primer o sencillo del álbum Another Place and Time del año 89 se convirtió en el mayor éxito de Donna Summer en el Reino Unido desde la década de los 70. Puesto número 3 en el top 75 en UK y 7 en Estados Unidos. ¿Y sabes quiénes fueron los culpables de eso? Los productores de Rick Asley, t Kylie m i n o g u e te hablo de Stock Ike n Waterman. Invitada de lujo hoy, Donna Summer. Play, play, kiss.

Las cinco y cuarenta y dos minutos, una menos en Canarias, en directo desde el Estudio 5 de Kix FM. Hoy queremos que os vendáis por antena, ¿vale? Queremos que nos digáis si fuerais un producto, ¿cuál sería vuestro eslogan? Vámonos hasta Lanjarón, ahí está nuestro amiguete Fernando. Si quieres un poco de diversión, vente con Fernando y tendrás mogollón. <risa> Yo me voy con.

Ay, los hermanos, qué rico. Fernando, oye, tu eslogan es fantástico, pero yo tengo otro. Mira, Fernando de Lanjarón, tu eslogan es muy molón. ¡Ole! ¡Vanse desde Barcelona! Pues mi eslogan sería el de、a、las、ver. pilas Duracel, l que duran y que duran y que duran.、Ah. A ¿Y a porque, por qué? Eso es lo que dice mi marido.、Ah. Cuando llego a casa y que no paro, que la cocina, que la comida, que si es t o que es、si、el otro, p a <risa> r e c e n las pilas Duracel. l Pues eso. El eslogan sería.

Y pilas de l acel, que duran y que duran. Un beso desde Barcelona. ¿Y qué te va a decir? Como no te haga la rosca, el que se tiene que poner las pilas es él. Esto es Play Kiss con Ricky García. La, la, la, la, la. smell de tu e s q i n linde.

Flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity.

Steps till I'm full grown. Home, -grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.

You're l o v e l y but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great.

b á s i c a m e Nos t e n plantamos en las seis de la tarde, s e r á las cinco en Canarias. Llegará Jorge Quiroga para ponernos al día en el boletín, que nos va a hablar, por lo cierto, de una iniciativa en la que va a formar parte nuestro país para mejorar el clima y muchas otras noticias de interés. Y a la vuelta, Queen, la reina. Te va a encantar lo que te voy a poner. No te vayas. Esto es Kiss.